de estar nuevamente aquí de, que podamos compartir eh, venimos para eh, conversar con los alumnos tanto de la escuela que lleva mi nombre como de Sabatón, un amigo ¿no? compañero de caminada eh, y bueno estar también con las autoridades con el cuerpo docente Julio, un amigo de Tandil que siempre Estamos tratando de ir pensando junto varias cosas. Bueno, Bien. adelante. Es, eh, un gran reconocimiento de los jóvenes hacia usted, se ha manifestado, bueno, esta institución eh, lleva su nombre. Respecto a esto, ¿cómo ve a los jóvenes, eh, respecto a su participación en política, algo que se está hablando mucho en esta época? Y es importante que los jóvenes participen en política, pero con mayúscula ¿sí?, Eh, política la búsqueda del bien común de una sociedad. Eh, los jóvenes tienen que, desde pequeños, tienen que tener conciencia social, cultural, política, educativa, ¿no? como parte de, de, de su formación como ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que eso es lo importante en los jóvenes. Y que hoy los jóvenes estén participando... participando en política es bueno. Lo que, lo único que yo le, le, le pido es que tengan conciencia crítica, pensamiento propio ¿m? y ética, valores. Esto, estoy hablando de valores, ¿no? Es esto. ¿Cuáles son a su criterio las principales violaciones a los derechos humanos en la Argentina y también en Latinoamérica donde usted suele estar? Uy, qué libro! Eso para un seminario. Bueno, usted tiene que. Yo, yo pregunto para que esté sea sintético, porque me dijeron sean sintético. Vengo, bueno, sí. Es así, no, la preguntita. ¿no? no, lo que pasa es que usted este... hace un crítico respecto puntualmente del gobierno de de, de los kirchner, ¿no? Eh, justamente en un gobierno donde se se ha hecho mucha propaganda de la defensa sí. de los derechos humanos y y bueno. Usted ha sido muy crítico respecto del modo en que se enfoca, entonces por ahí para usted ¿qué otras cosas están faltando? Bueno, siendo sintético, ¿eh? este gobierno hizo cosas muy importantes que hay que apoyar, y yo lo apoyo muchas cosas, y en otra soy crítico, ¿en qué soy crítico? Soy crítico que el gobierno acotó la política de derechos humanos, del 76 al 83, y ahí cerró. En los derechos humanos parecía que antes no pasó nada y que después no pasa nada. Entonces, lo que tenemos que buscar es eh, un pensamiento más amplio, porque esa es a la memoria. No podemos encerrar la memoria y encajonarla. Tenemos que saber por qué llegamos a lo que llegamos y cómo salimos de, de ese problema y comenzamos a comprender a nuestra sociedad comprendiéndonos nosotros como parte de la sociedad. Entonces, eh, ¿cuáles son los cuestionamientos del gobierno, si bien apoyo eh, lo que se vino y se viene realizando con respecto a la impunidad jurídica? ...hoy se abierto juicios... Eh, ...la Argentina es el único país... ...en el mundo... ...que ha comenzado... Eh, ...en este camino... ...qué critico ...que no se ve la política de los derechos humanos hoy... ...nosotros trabajamos... ...con pueblos indígenas... ...con campesinados... ...con jóvenes... ...en riesgo social... Eh, ...no vemos... Eh, ...una política clara... ...en derechos humanos... Y los derechos humanos como construcción democrática, como valores indivisibles en la construcción democrática, es esto lo, lo, lo preocupante. Por ejemplo, que le quitan las tierras a los indígenas, que los marginan, que los impulsan, que entregan las tierras a grandes corporaciones, que se privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo. Esto sintetiza el problema y lo otro es el caso de los problemas del ambiente ¿No? los problemas del ambiente del país son gravísimos lo desmonte. Mira, la madre naturaleza nunca generó monocultivos. la naturaleza siempre es de una gran diversidad, de una gran riqueza y la están destruyendo Y la están destruyendo con toda impunidad. Y no solo hablamos del gobierno nacional, sino de los gobiernos provinciales que confunden lo que es federalismo con feudalismo y no son sinónimos. Este es el problema central. Porque muchas veces lleva el gobierno nacional, el gobierno, los gobiernos provinciales, que son terribles, y ojo en San Juan, con la ley minera. Ustedes saben que se llevan el 97% los recursos del país. ¿Qué dejan? Destrucción de bienes naturales como el agua, totalmente contaminada con cianuro y mercurio, ¿no? Los ojeros, el glifosato. Las enfermedades, el cáncer. Eso es violaciónes de los derechos humanos. Para eso se sabe, digo, falta de política o anales hay... claro. Porque los intereses son tan fuertes que, y bueno, esta es la sociedad que tiene que reaccionar, es lo que intentamos. Por ejemplo, eh, en estos días estuvimos acompañando mucho la situación de los COM en Formosa, en la Comunidad La Primavera. Bueno, no lo quieren recibir en casa de gobierno, lo recibe Randazzo, pero después de todo lo que se comprometió no cumplió una. Ahí están, en la avenida de mayo y nueve de julio. Y los están reprimiendo en Formosa. Hay muerte de hermanos indígenas. Hay 17 viviendas quemadas, destruidas. ¿Cómo hacer para eh, esta lucha encararla tan pacíficamente cuando ya implica violencia? Esta la, la misma situación. Es violenta. Es violenta. ¿Cómo es violenta. hacer para hacerlo, para que bueno. la lucha siga siendo pacífica? No... Mira, nosotros eh, somos luchadores, ¿no? Eh, pero tenemos claro que no hay que responder a una violencia con otra violencia. No resolvéis el problema. Lo que haces es generar dos violencias, pero no la solución del problema. Toda nuestra lucha contra la dictadura fue no violenta. ¿no? Todas las luchas sociales que llevamos son no violentas, que no significa pasividad, sino una resistencia activa, permanente. Para cambiar esa situación, lo estamos haciendo a nivel de campesinado, a nivel de trabajo de concientización, de organización social, y, y no solo aquí en Argentina, en toda América Latina. Pero fíjate, un amigo de caminada, Evo Morales, en Bolivia, tiene una revolución no violenta, ha transformado un país con marginalidad, con represión, con pobreza, con analfabetismo. ¿Qué pasa hoy con Bolivia? ¿Es un país plurinacional, lingüístico, cultural? ¿Ha recuperado la soberanía que a los argentinos la perdimos? Nosotros no, no somos un país soberano, somos un país totalmente dependiente. Un país que no controla. Eh, las fuentes energéticas no controlan las grandes empresas es un país sin soberanía entonces tenemos que recuperar la soberanía tenemos que recuperar la red ferroviaria tenemos que recuperar los recursos, el petróleo el gas la minería y tener una, un desarrollo integrador por eso te digo mira, estos problemas son tantos sintetizando esto ¿no? tenemos que cambiar la forma del pensamiento y no dejarnos dominar por el monocultivo de las mentes ¿y un ¿Sí? tan materialista usted sigue creciendo y apostando por las utopías? en uno de mi libro digo que si las utopías no existen tenemos que tener la capacidad de inventarlas ¿no? ¿cómo vamos a vivir sin utopía? mira, a pesar de todo como estás haciendo vos y muchos eh, hay que sonreírle a la vida Y nunca hay que dejar de sonreírle a la vida. En los momentos más duros, más difíciles, que no fueron pocos, siempre hay una luz de esperanza. Eh, sí. ¿Qué piensa usted con respecto a la droga a, que va creciendo permanentemente, que Argentina se va convirtiendo en un país donde por ahí, uno decía, no, no pasa nada en Argentina pasan muchas cosas buenas y de las otras no, eh, el problema de la droga tiene que ver mucho eh, políticas públicas tiene que ver mucho dar un sentido de esperanza a los jóvenes para que no caigan en eso en la droga Eh, esto tiene que ver mucho con la educación con la toma de conciencia con la participación hoy no hay espacio de participación de los jóvenes entonces hay que abrir los espacios de participación y hay que tener políticas públicas esto lo hemos hablado hace muy poco con la ministra de eh, seguridad con Hilda Garre, ya está pre preocupadísima con esto ¿no? de la fuerza de seguridad por ejemplo, las policías ¿No? la reforma profunda que necesitan las policías, porque muchas cosas se cometen porque existe la impunidad jurídica, y existe la complicidad de sectores que promueven las drogas, y lamentablemente, lamentablemente no quiero decir con esto todos, todos, porque hay policías honestos, trabajadores, pero hay otros que de día trabajan de policía y de noche son delincuentes, Es esto, esto. Ahora, ¿cómo se cambia esto? ¿No? ¿Y, ¿Y qué pasa con la sociedad? No esperemos que los cambios van a venir de arriba para abajo. Los cambios en nuestra sociedad se van a producir a través de la participación social. La resistencia cultural, social, política. Esto. Es la única forma de cambiar esto. Estos aviones que salen, y que no es el único, que no es el único... Eh, la Argentina se ha transformado en un país de tránsito pero también de consumo ahora, si en esto existe la impunidad jurídica se agarra siempre a lo que nosotros llamamos los burritos pero los grandes capitostes señores de la droga señores de la muerte a eso nunca se agarra y tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿cuáles son las complicidades que hay? ¿Y cuáles son los negociados? Este negocio de la muerte. Como la trata, por ejemplo, ¿no? De personas. Y tendríamos que hablar de, de muchas otras cosas. Nosotros, como Servicio Paz y Justicia, trabaja, trabajamos con jóvenes en riesgo de Social. Tenemos trabajo de equipos, de trabajo en calle, con los chicos que viven en la calle. La prostitución, la droga, los robos la complicidad policial le quedan eh, en su trayectoria ¿no aún le quedan cuentas pendientes o, o cosas que aún le gustaría hacer después de tanto viaje de tanta lucha, de tanta charla de tanta... De tanto... mira, yo no hago cuentas no en esto no hago cuentas eh, creo que nosotros tenemos un compromiso social para llevar adelante y... Eh, Nuestra obligación es pasarle la aposta a los jóvenes. ¿no? Y que los jóvenes tomen la posta y comiencen a comprometerse. Esto que vos señalabas, el compromiso, la toma de conciencia de la construcción, esta sociedad es el resultado de quien la compone. Yo soy un periodista, soy y trabajo en la facultad sí. de la ciencia Y la pregunta que hallamos un poco era... ...en relación a los pueblos originarios... ¿no? Sí. ...¿cómo evalúa en términos globales... ...algo se señaló la situación actual... ...en el contexto actual de los pueblos originarios... ...y una pregunta un poco más específica es... ...¿cuál es el rol que para usted debería tener... ...las ciencias sociales en esta lucha? No necesitamos mayor legislación... ...existe... ...no se aplica... ...la Constitución Nacional... ...artículo 75... ...inciso 14 sobre pueblos originarios la convención internacional de pueblos originarios proclamado por las Naciones Unidas el convenio con la EIT 169 simplemente no se aplica creo que los jueces tienen que volver a la escuela y tienen que comenzar a, a conocer eh, la ley nacional y las leyes internacionales no las aplican pero no las aplica entonces eh, creo que la situación de los pueblos originarios en Argentina eh, se les considera ciudadana de quinta no se les reconoce como personas están invisibilizados tienen que ser visibles tienen derechos son ciudadanos y ciudadanas ¿No? pero pasa en Chile en Chile ahí estuve con el presidente de Chile con Piñera para que no le apliquen la ley antiterrorista a los mapuches sin embargo los han condenado y un juez que no eh, sabe nada del de, de derecho internacional le aplica la ley antiterrorista 30 años de prisión ¿por qué? por defender su tierra aquí pasa lo mismo salta El gobernador Romero, que eh, es el exgobernador, que ahora es senador, está ahí para defender sus intereses. Yoja, ¿qué hace? En lugar de aceptar las leyes nacionales, pone las leyes provinciales por sobre las leyes nacionales. Estamos locos. Esto es de, de pasamos y lo vuelve a repetir esto del federalismo al feudalismo Entonces, en esta forma es imposible es imposible, tenemos que comenzar a repensar el país y yo digo siempre que tenemos que comenzar así como Juan Jacobo Rousseau en su momento hizo el contrato social ¿no? estas democracias hoy tenemos que revisar todo esto y tenemos que pensar en un nuevo contrato social del derecho internacional de las Naciones Unidas de la organización de Estados Americanos No, cuando uno ve lo, lo que está pasando en el Medio Oriente, eh, uno dice, bueno, esto, eh, no, lo, lo que está pasando con, con, con este pequeño planetita llamado Tierra. Pero los pueblos originarios son víctimas de todo esto. Sí, son víctimas de la voracidad económica. De unos pocos. Esta globalización ha concentrado el poder en pocas manos. Cuidado con las palabras. Hay que liberar la palabra. Y hay que liberar la palabra para liberar el pensamiento, para ser hombres y mujeres libres. ¿Mm? Sí. Es esto. Eh, ya terminamos. ¿Terminamos? Pero usted le dijo sí. que recién que ha hablado con Nilda Garri. ¿Tengo un diálogo con la presidencia? No, con que... la presidenta no tengo diálogo. Es una lástima. No, me gustaría en algún momento sentarme con la presidenta y tener mano a mano. ¿Mmm? Uh -huh. ...lo haría con mucho gusto... ...pero no tengo ninguna posibilidad... ...de hablar con la Presidenta... ...¿ha intentado? ...no... ...sí... Este, ...en el momento que estuvo la oportunidad... ...no se dio. ...y entonces yo no fui más a casa de gobierno... ...antes estaba toda la semana en casa de gobierno... ...pero... ...no soy figurita... ¿Mm? ...entonces si... ...si a mí me invitan... ...voy voy a los actos... ...pero cuando planteo problemas serios... Y dicen, no, porque esto, si no se enojan los gobernadores, adiós. No, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Eh, pongamos las cosas claras. Yo no tengo ningún problema, puedo dialogar, puedo, podemos conversar, pero desde una perspectiva de construcción, de, de, de pensamiento, de... Eh, ...de valores... ...filosóficos... ...cíticos... Eh, ...es otra forma de pensamiento... ¿no? ...yo de todos modos le deseo lo mejor al gobierno... ¿no? ...porque está para servir a nuestro pueblo... Eh, y, eh, ...y nosotros que fuimos, fuimos quienes... Eh, ...delegamos el mandato... ...pero cuidado... ...a nosotros a los argentinos nos están... ...escamoteando nuestros derechos y con esto terminamos, lo pongo, ¿no? En el año 94, en la reforma constitucional, eh, la Constitución contempla los plebiscitos y consultas populares. Estoy hablando del año 94, hasta ahora. No lo han votado, no lo han reglamentado nuestros diputados y senadores. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al pueblo. Porque en esta reforma, nosotros pasaríamos a tener el derecho de la democracia participativa. Y únicamente nos dejaron, eh, no sé si llamarle derecho, es la representativa, que dejó de ser un derecho para el pueblo. Entonces, estas cosas hay que volver a pensarlas. Hay que volver a pensarlas con mucha serenidad, ver un poco cuál es el camino, la alternativa la Argentina es un país maravilloso viajo por todo el mundo y no veo la hora cuando viajo de volver a esta tierra no, después me agarro la cabeza pero eh, quiero volar no, no me pregunten por qué, pero mi lugar está aquí esto es todo gracias